There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors To are if the show is through Simon looks to with the queue With the frozen martial smiles At last in 1998 show The tods on, no one ever sings The coffee chorus line The comedy divine The bulging eyes of puppets Starring by this suena que te cagues bueno en el arranque de la anedonia de esta noche eh, no tengo otro eh, no tengo otro remedio que da encarecidamente les, les gracias los míos agradecimientos los míos abrazos y los míos besos al compañero eh, maniego y al compañero en el Anchel el técnico, eh, que tuvieron aquí. Bueno, el técnico este y el y de estas cosas que yo no sé si llegue que Radio cuca o que la radio el libre en general, igual llegue un un imán, eh, para traer a buena gente y gente que piensa que se pueden hacer las cosas de otra manera. Pero el hecho de que una persona venga y un fierte el su trabajo y joder de esta manera, tío, que en cuatro días esto está que Esta radio está que parece otra, parece otra, pero no hay otra, eh, sigue siendo la misma, sigue siendo Radio Cucaracha, sigue siendo la la radio esta que emite en el 107.3 de la frecuencia modulada, no veo, sí, sí, la, la, eh, sí, esa es la que emite también, eh, la que emite también eh, a través de, de, de internet en el triple esa misma, esa misma, esa misma radio y esa misma de la que estamos hablando. Y como cada jueves de la noche, ¿eh? porque todavía de noche, dentro de un poco, ya va a ser de día. ¿eh? Ya los jueves a las nueve de la noche, va a ser de día, ya no más a las nueve de la noche, van a ser las nueve de la tarde. Pero de momento, como sigue siendo de noche, ¿eh? ¿Cómo puedo decir eso de que como todas las noches de todos los jueves, estoy ya ¿eh? ¿Mm? anedomia. El presentador de anedonia y el anedónico miserable, y el, el sistema operativo que cuando falle arranque dual, este este software pues escoge este sistema operativo en cuenta del otro que, un triste y un no vale la pena, no vale la pena contar con el pana, pero este sistema operativo y en medio. Y, y ya veis que, que tampoco eh, tampoco oye que tenga yo una autoestima así muy para arriba pero bueno, eh, eh, eh, mejor que el otro por lo menos bueno, tenéis que perdonar si suena un poco raro y tal hoy, pero oye que de verdad eh, a ver, tan aquí cambias les, les cosas, cambias para mejor eh, cuidadín que tan cambias para mejor lo que pasa que bueno pues hay que hay que aprender otra vez a regular yo por ejemplo eh, a veces pasa que sueno muy bajo después resulta que miro para las luces y eh, indicadores de tal y metes en el colorado igual tengo que bajar un poco igual tengo que hablar yo más bacino con más cuidado, igual y igual eso. Después como lo, como lo sentiré, pues entonces será cuando cuando veas si realmente esto suena mejor, suena peor, o suena exactamente igual. Madre de Dios, metióseme eh, Metíosome en el chat de alguien que, que, que no ni en el madero, eh, ni, ni, ye, ni, ye macetu, eh, ni ni ni macetu, ni ni ni ningún alter ego de conocido por lo menos de, de la mi amiga Marie. metióse un tal Montag, Hostia, como me suena ese si nombre de de algún de, de algún libro? ¿Dónde está Montag? Montag, Montag, Montag, porque el de el de el del no, el de Barreda del Montilla o y no, ya pensaré a ver quién es Montag. Y si no, sí que se me metió ahí, que llama se Montag, coño, pues que que que el al favor de decirme que que quién coño es Montag, Hostia Mira, subo así la, la música y también suena por el rojo. ¿Será que tengo muy vecino yo esto? Igual y eso, igual y eso. Bueno, no sé, igual. Eh, la cuestión, mm, a ver, y que hoy... Eh, Hoy sé que vengo con un, con un tema, con ganas de hablar de ese tema. Podemos cambiarlo en cualquier momento. Basta que el montaje este y me diga cualquier historia por ahí para que me ponga a hablar de, de la otra historia y ya no fale de esto que, que tenía pensado hablar. Pero bueno, oye, en fin. Eh, si, eh, supongo que la gente que sentís esto ya, ya estáis acostumbrados a que fengues estas cosas. Y de todas maneras, tampoco iba yo a... Tampoco digo yo cambiar, quiero decir, a hacerlo de otra manera para que la gente le gustase más. Tengo mucho precio a los sintientes, pero bueno, ya, ya sabéis cómo es la cosa. Bueno, la cuestión es que la, la semana pasada, la semana pasada, tuve y hablando. hablando bien de las tecnologías... ¿eh? ...eh... ...porque bueno, ya os decía yo... ...que ya estaba... ...que ya estaba Fartuco... desmontaje, bueno ...buenes... ...suena perfectamente... ...bueno, pues me alegro... ...me alegro... ...me alegro mucho de que... ...de que suene bien... ...y mil gracias por... ...por el feedback... ...eh... ...por el feedback... ...ahora ahora ya no un ...otra alimentación... ...ahora llámase feedback... ¿eh? Y, y, ...y montaje, ...ahora mismo está dándome... ...feedback... Hay que pronunciarlo así, si dices, si más feedback, eso no tiene gracia, hay que decir feedback, ¿eh? Y montaje tema, feedback. Bueno, pues a lo que sabemos, que la semana pasada, bueno, pues estuve hablando bien de les tecnologías, más que nada porque estaba fartuco de eso de que la gente me desciere, Que, que yo estaba en contra de, de las tecnologías. Pero bueno, pues todo lo contrario, pues todo lo contrario. Y que ¿eh? después de esto la gente dice, oh, o sea, o sea que eh, pasaste de esquina a esquina al contrario. Ahora resulta que es un, un pro tecnólogo. Vamos a ver, joder, vamos a ver, a ver, que ni soy anti tecnologías, ni ni ni soy eh, eh, eso que me dicen ahora que si soy extremadamente tecnólogo y tal. Vamos a ver, vamos a ver. Yo lo que intentaba de explicar la, la semana pasada, que yo cuido que ya intenté, ya quise de explicarlo bien de veces, lo que pasa que eh, bueno pues no tengo claro lo mejor, a lo mejor si que hay gente que bueno pues, pues que tan tan tan leche de, de las cosas que yo pienso, que eh, a lo mejor pueda ser con ellos el, el, el rollo este de la de la disonancia cognitiva. ¿no? Eh, la disonancia cognitiva y es sencillamente un fenómeno ¿eh? Eh, de, un fenómeno de la dimensión del pensamiento del razonamiento y es básicamente un fenómeno que lo que viene a significar y es que cuando a ver partiendo de, de, de una a priori digamos ¿eh? de, de una de una idea a priori que llegue es el pensamiento de las personas de los seres humanos ...se articula a través de determinados esquemas... ¿eh? Eh, y, ...y es fácil de entender... ...que es decir sencillamente... ...que nosotros tenemos una serie de, de esquemas en la cabeza... ...podéis llamarlo si queréis... ...pues prejuicios... de preconcebíes... Eh, ...y conocimientos generados por la experiencia... Llamáislo de la manera que, que queráis... ...la cuestión... y que bueno pues eh, a través de esos estos llamen los esquemas a través de esos esquemas y como nosotros interpretamos mm, toda la información que que, que nos viene fuera digamos que oye pues esto tampoco llegue una cosa muy extraña ni que llame la atención al decir que dos personas ¿m? ante la ante la misma ante el mismo fenómeno percibiendo lo mismo dan interpretaciones totalmente totalmente diferentes ¿suportades? o sea que no tienen nada que ver la una con la otra encender más yoñe ¿eh? eh, pues Eh, los dos aficionados de, de fútbol, uno de, de, del Real Ubieu y otro del Sporting, que viene, viene uno del Sporting, pega ahí un, un, un hostiazo, un, un patagón del copón en, en la rodilla, uno del Real Ubieu, que estaba a punto de entrar en el área del Sporting, y entonces eh, el del Uvieu, el espectador del Uvieu, dice, penalti, fue dentro, y el del Sporting dirá, que menos, no, si fue fuera. Y, y ninguno de los dos está mintiendo lo mejor no fue ni fuera ni dentro ponte que fuera mismo la raya o de igual fue en uno de los dos sitios pero lo mismo da sencillamente uno de ellos está viendo que fue dentro y el otro de ellos está viendo que fue fuera no es que te han eh, engañado que digo uno me ha ganado hoy. dice el del esporte no no yo digo que lle fuera porque coño si reconozco que fue dentro menuda no no es que eso no es que eso y es que realmente eh Él está viendo que ella fuera. A ver, eh, la percepción ya es la misma. La percepción ya pues bastante llenada, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor no ya un, un favor no la cercanía como para ver ni en el tiempo como para poder saber si fue dentro o fue fuera. Al ¿eh? huello humano, pues sí, dicen que llegó, oh, que hay una maravilla, que tal? Bueno, pues sí, será muy maravilloso, pero, pero también falla. también falla un os creáis que no os creáis que siempre que siempre funciona bien aplica eso mismo a les idees uno puede llegar a pensar a ver tenemoslo tan asumido que nos parece normal pero pero no ya normal que haya diferentes ideas acerca de la misma cosa a ver hay cosas que son tan obvias que que casi parece imposible que Eh, que dos personas puedan opinar de manera diferente y por embargo opinen que se si yo en la política en la política los partidos pueden decir una cosa y la contraria y, y les dos como si fueran buenas... y les dos eh, los, los, los les dos facciones políticas opinen de la contraria que lle... Eh, que lleva una barbaridad las cosas que dice las cosas que, que piensa ...¿cómo yo posible como yo posible tal la cosa Bueno, pues es posible sencillamente porque según esta teoría, esta teoría que no deja de ser un constructo, una manera de, de, de explicar, ¿eh? una manera de explicar, pero bueno, que no bien mal, no bien mal para como arranque para esto que quiero yo de explicar, que llevo ya un cuarto de hora, vale, sí, pues como si tengo que llevar dos, coño, joder, les coge, hay que explicarles bien. Hoy, porque me apetece explicarles bien, otros días. Apetezme no de explicarles. Si no les explico, eh? así nada de así nada de fácil. Bueno, pues la cuestión eh, de lo de la disonancia, de la disonancia cognitiva. Bueno, pues eso, eh, que dice la teoría que formula esto de la disonancia, que bueno, que pensamos a través de esquemas. Sencillamente las cosas que percibimos buscamos acomodales. Eh, ...dentro de los nuestros esquemas... ...me imagináis, a ver... Eh, ...me como formas geométricas... Eh, ...nosotros tenemos un esquema que lleva una especie de imaginemos... ...el nuestro esquema tiene forma de, de rueda dentada... ¿eh? ...entonces si nos entran... ...si nos entren eh, ...formes... ...digamos que percibimos cosas que... ...que tienen forma redonda... ...para poder meterles en el esquema... Tendremos que limales hasta de ellos punta, hasta convertirles en, en un triángulo, en un diente. Eh, otra persona, por embargo, tiene un, un esquema que, que en cuenta de, de rueda dentada, pues tiene forma de, de, de, de, qué sé yo, de nube, tiene forma de nube. Hay eh, formas más, más, más así... Eh, es de decir, curvas, curvas, tal, y entonces es cuando entra cuando entra lo que sea ella, cuando percibe lo mismo que la otra eh, bueno, pues la sopercepción lo que tiene que limar de manera que quede una, una forma cóncava que encaje bien en las formas convexas que tiene el, el su esquema los dos perciben lo mismo, la misma cosa pero claro la percepción resulta que hay un proceso activo no hay un proceso pasivo y percepción no recepción? gusta mucho esa diferencia que que ponían mucho mucho énfasis los los meus profesores eh, los que me enseñaron todas estas cosas eh. ponían mucho énfasis en la diferencia entre lo que llega la la, la primera percepción pasivo y lo que llega la realidad en realidad la percepción que hay un proceso activo ¿Mm? Eh, un proceso activo que podemos pues bueno metaforizar de esta manera pues eh, entre el mismo estímulo ¿m? dos personas eh, diferentes perciben el mismo estímulo y uno tiene que limarlo para dar forma de el, el estímulo llega un círculo bueno pues uno tiene un que limarlo para dar forma de diente para fa, hacer una punta para que encaje en el del su esquema de rueda dentada y el otro tiene que limarlos de una manera para que tenga una forma cóncava que encaje bien a la convexa. ¿Entendéis? Bueno, si no entendéis, da me igual. Yo ya no voy a explicar más. Coño, vamos a decir sencillamente. que la, la disonancia conectiva... por cierto eh, perdona inciso buenas noches macetu que se me acaba de meter eh, macetu en el macetu en el chat muy muy buenas noches ...hoy adelantote el el montaje este qué sería montaje? joder yo leí un libro que que uno de los <risa> ya sé que ya era montaje, joder menos mal el de Fahrenheit 451 oye nunca me acuerdo del número Ya que yo me la temperatura en grados Celsius, viste y no claro, de los de los de los Fahrenheit no tengo ni puñetera idea, pero bueno, oye, eso de Fahrenheit algo, creo que ya era 451, claro. Monta, joder, y era el protagonista, hostias, qué buena, qué bueno, qué bueno. Oye, mira, muy bien escogido el, muy bien escogió el, el, el, el, el nome, el nomatu. Y te iba a decir el nick, no, no, nick, yeah, nomatu, coña. Y un nomato bueno, y la cuestión es que con tanta gaita y tanta pesca y tanto rollo con el nomato y el nick y el tal no acabo yo de, de explicar de manera fallaiza lo que es la, la disonancia cognitiva ¿vale? Eh, voy a ponerme ahora mismo a ello. acabar con la explicación voy a volver a empezarlo otra vez ¿eh? no penséis que, que voy a volver a arrancar Bueno, pues la disonancia cognitiva y es algo tan sencillo como eh, y algo tan sencillo como que si los dos esquemas eh, de pensamiento son, están tan, tan, tan, tan separados de, de la idea ¿m? que quieres intentar comprender, pues ya tan sencillo como que no la comprendes. Eh, yo qué sé, pues, ves bien en, en el terreno de. de las ideas sociopolíticas, digamos. Yo muchas veces digo pues, eso de que yo personalmente bueno pues soy anarquista. ¿eh? Eh, muchas veces, te explico aquí un poquitín, un poquitín en los principios del mío del mio anarquismo, eh, pues una persona que, que tenga unas ideas yo qué sé, que se haya afiliado al, al PSOE, ¿eh? pues seguro que, que ya no llegue que, que se haya contrario a este tipo de, de ideas. ya que sencillamente no les comprende, no ni entra, no no esquemas, no los poder anclales, esa esa lima de la de la percepción, de la interpretación, no no capaz de limpiar el estímulo de ninguna manera de para hacer que que puedan callar los esquemas, no puede, no puede, sencillamente no puede Y entonces, bueno, cuando hay disonancia cognitiva, pues eh, produce, bueno, pues un rechazo, un... sencillamente no se entiende. Y ya sabéis que, que la gente tiene miedo, de lo que de lo no comprende. ¿eh? Eh, Deislo un, un cantar eh, una canción de Me Mepazkelle de, de Cagas. No sé, yo que joderme de eso, de eso ahora, la gente tiene miedo, de lo que no comprende. democracia traga libertad si sí, eso es sí, el cantar la ya de alguna vez de alguna vez por aquí bueno pues la cuestión ...ya que posiblemente lo que me te ha pasando con, con las personas eh, sería un problema de disonancia cognitiva eh, para todas estas ideas de, de la tecnología eh, como y es posible pensarán ellos que la misma persona eh, tea en contra de, de supuestamente pensarán ellos, te a la vez en contra, un día diga que está en contra de las nuevas tecnologías y otro día diga que está que a favor eh, yo intenté de explicar bien que no hay ni que te a favor ni que te a en contra vamos a ver eh, yo siempre digo eso, tanto las nuevas tecnologías como los descubrimientos científicos de cualquier tipo que son fascinantes el mero fecho de, de ser capaz de hacer todas las cosas que puede hacer un Bueno, pues, pues pues de alguien que man yo qué sé, pues un reactor nuclear, y es algo impresionante. Eh, todas las novedades de la comunicación, ¿eh? Que que lleves en Riva contigo, que lleves mucha gente, yo lo llevo, pero bueno, bueno, sí también también, yo llevo en Riva un teléfono con ¿eh? Y con eso resulta que pues conectate al momento con el mundo entero, eso no es una, una maravilla. Claro que sí. ¿Eh? tanto lo uno como lo otro, como la posibilidad de extraer energía de la materia, como la, la de comunicarse con el mundo entero, un tiempo que es real y es fascinante y, y es fascinante y no entiendo la no entiendo cómo puede haber nadie que que que, que, que, que diga que, que, que no llegue, que debieran no existir, por supuesto que sí. Otra cosa totalmente diferente y el uso que es idea a esa tecnología. Mm. Eh, como decía el otro día, bueno, pues eh, yo qué sé, pues la posibilidad de, de extraer energía de, de la materia, del átomo, pues bueno, pues hace para producir electricidad. Falaba también de la relación coste-beneficio, de la posibilidad de ocurrencia del accidente y de la gravedad en caso de ocurrencia Que bueno, que ya veíamos que igual no rentaba, pero bueno, no deja de ser, joder Una cosa que va entre producir energía eh, de esa manera iba a decir, <risa> Estuvo a punto de decir limpia, perdona, no, de limpia no tiene nada Y bueno, pues la bomba de Hiroshima, pues digamos que la tecnología, el conocimiento científico, la, y el mismo, y el mismo vacío, pero el uso, y el que los fue distintos. ¿Qué sé yo? La tecnología transgénica, esa que está tan, oh, la gente, vamos, ponse, ponse de uñas cuando ellos falen de la transgénica, la posibilidad de, de ingerir. Genes, de insertar Xenes de, de una especie en, en otra ¿eh? pues me da algo vamos grandioso ¿eh? grandioso y con una cantidad de posibilidades tremendes vuelvo a recomendar el libro de de gregegan el instante alef pero maravilloso ¿eh? que ocurre que el sousu la gran mayor la mayor parte del sousu está siendo nefasto Hay partes que no resulta que bueno pues no sé si sabéis que por ejemplo produciéndose alimentos con genes que aporten nutrientes que no están en el alimento original pero que bueno que pues que están salvando de la malnutrición a determinadas a determinados sectores de población eso es bueno claro producir semillas estériles o sea estériles que que dan, que dan el la planta, que creas la planta pero que la planta en sí eh da semillas estériles, pues eso nunca no bien básicamente cuando se utiliza para para bueno pues para generar una dependencia económica, una dependencia de alto producto a cambio de dinero pues en, en, en población campesino ¿Mm? y eso está pasando y y para eso están usando están usándose los transgénicos, para las dos cosas entonces yo lo que decía y aquí, o lo que decía es lo que digo siempre que no es lo mismo el valor de uso ¿eh? que, que el, el, el, el valor de fecho ¿eh? ese mismo a ver, lo dicho ser capaz de, de avanzar en, en las ciencias y crear tecnologías tan fabulosas como estas pues ¿y es maravilloso ahora, que pone usarse para hacer el mal eh, sin duda alguna soy muy maniqueo, yo para pa estas cosas yo para estas Pero bueno, en resumen, que como la semana pasada hice un, un programa pro tecnologías, ¿eh? eh, pues saltaronme los que no me saltaban otras veces diciéndome, ah, te tecnológico, esta vez diciéndome, ah, asqueroso, estás a favor del dominio de las personas a través de la tecnología y esas cosas. No, no. Pero bueno, pues mira, precisamente esta semana, Eh, quiero hablar de, de de cosas males de la tecnología porque pienso que también y es necesario eh, Yo una pena que no tenga conmigo aquí esta semana al mi amigo el pistolero maniego que ya es la, la segunda vez que lo menciono esta noche y al mi amigo Tirolicio ¿eh? porque las dos personas son, son especialistas en, en una cosa que se llama Big Data ¿Eh? en una en un no sé cómo llamarlo herramienta eh, vamos a llamarlo herramienta que se llama el big data eh, el bueno eh, yo estaba todo convencido de que el big data era sencillamente la recopilación y, y tratamiento de todos esos datos de si sí, de si sí rastro que vamos deseando las personas al utilizar Eh, determinadas herramientas tecnológicas eh, que se yo pues yo por ejemplo no tengo no tengo no tengo smartphone no tengo teléfono listo pero por embargo tengo lo que sí que tengo y eh, coño joder apagos la fila de LED tíos y que eh, vosotros no sabéis de qué estoy hablando pero resulta que, que ahora en la cuca pues pues tenemos iluminación LED Y, y claro, yo como teníamos iluminación LED que, que no me molestaba los huellos, pues no saqué el, el frontal. los tres manes faigo el programa con un frontal que básicamente casi nunca lo prendo, pero bueno, más que nada para pa ver los, los mandos si tengo falta de velos o tal. Y está y ahora mismo, bueno, pues como... <ríe> se paz que se fundió el tema este del, del frontal apagóse bueno, es un desastre ya ¿eh? <risa> acabo de llegar hay un montón de novedades y yo ya estoy estropeándolo todo sí. Ey. Hala, ya está ya tengo el frontal puesto para para si ficiere, ficiere falta pues pues prenderlo y, y, y mirar lo que tenga ello que mirar joder hostia ¿Mm? cualquier cosa bueno que estaba hablando eh, de, del big data y digo que estaría muy bien que tuvieran aquí los los mis amigos Terolín y el pistolero Maniego porque ellos son expertos en, en big data y yo no tengo ni puta idea yo vamos a, apenas conozco el concepto ya os digo el concepto cuido que lle, eh, eh, eso pues el, el la recopilación y análisis y procesamiento de todos los datos toda la huella ¿Mm? ...toda la huelga que vamos deseando eh, ...bueno pues a través del uso... ...de determinadas tecnologías... ...que se yo, pues ya os digo... ...yo por ejemplo no tengo un teléfono listo... ...pero seguramente pues bueno... ...todas las personas que tienen teléfono listo... ...están generando un montón de datos continuamente... Eh, ...que en este caso pues yo no... ...pero resulta que sí que tengo... Eh, ...bueno presencia en, en, en... ...y utilizo habitualmente el internet... Entonces tengo un correo electrónico, tengo bueno pues navego, navego por internet y entonces también voy deixando voy deseando esa esa huella, a lo mejor deseo menos, a otros deseen más, a lo mejor hay gente que tiene que está en tiempo presente en un montón de redes sociales y y tiene teléfono listo, la de mi madre, pero por embargo y perfectamente capaz de de decir bueno pues de De ir como te hiciéramos enmascarando, eh, no deseando esa información, protegiéndose. Bueno, estes, estas cosas que seguramente, seguramente pueden hacerse. Pero bueno, llamó mucho la atención porque eh, la mayoría de la gente, claro, igual no sabe ni siquiera que, que, que todo esto, que todo esto existe. Eh, y de fecho bueno pues hay un par de días estuve hablando con una persona que que, que no tenía ni puta idea de todo eso mm, claro no entendía no entiende por qué yo por ejemplo no estoy no estoy en, en todas esas cosas o en la mayoría de ellas ya vos digo que, que yo de hecho una huella que, que alucines ¿Mm? y eso que supuestamente yo de hecho menos que que otros pero en la china dejo hecho de hecho muchísima Y claro, eh, no entendía esto, lo mejor tenía desonancia. Y le de expliqué sencillamente que ya era que, bueno, pues que no me apetecía eh, que nadie hiciera negocio con los con los mis datos. Mira tú qué tontería, qué me importará a mí, ¿no? Bueno, pues pues sí me importa, sí me importa. Eh, eh, a mí no me, no me trae la idea de... De, de, de que yo que sé, pues Google por decir así, una, una empresa que trabaja mucho con estas cosas pues pues no me atrae no me llama la idea de que de que Google tenga los, los míos datos y, ¿eh? y sepa yo que sé, gané muchas perras con ellos, podrías decir pues, ¿eh? ¿qué me te da? Eh? ¿qué más te da que ganen perras? a ti, ponte les, fate las cosas más cómodas a ver, yo por ejemplo ...de eh, explicaba y digo, mira... ...pues esto del de análisis de datos... ...viene sí. sencillamente que... Pues, ...cuando tú, por ejemplo, estás en... Eh, ...abriste sesión con... Con, con, tu, ...con la tu cuenta de Google... ...¿vale?... ...o tienes un teléfono que... Bueno, ...estoy diciendo Google, como puedo decir... 40.000 mil más, pero bueno, salió mesa o, ...o tienes un teléfono de esos que... Eh, ...que están sincronizados con... ...con todo lo de Google... Que si el Gmail, que, que si el YouTube, que si, que si el Drive, que si, que sé si yo. Un montón de cosas, yo no sé, digo, te estoy diciéndoles mal y te estoy diciendo ya, cosas o soletes, porque yo como todo eso no tengo, pues tampoco eh, tampoco, tampoco sé mucho de ello. Eh, la cuestión ya es que, como yo decía, digo, bueno, pues en, en todo momento tú vas generando datos cada vez que tienes eso abierto y tú, por ejemplo, oye, pues pinches en un anuncio, Pues cuando andamos por internet, ¿eh? pues hay anuncios, hay anuncios, casi todas las páginas de internet, la gran mayoría tienen publicidad, viven de eso, y eso es lo que viven, de meter de meter publicidad. Entonces tú pinches así, ¡pum! Eso ya fae que, ¿eh? que se ponga en marcha una rueda enorme que hiela la rueda de los datos, en la que están diciendo los que analicen los datos y procesan los datos, que muchas veces no son personas, muchas veces son, son robots, son, son programas, en, sin más, en, sin intervención de ninguna persona. Y están diciendo, eh, este pinchó un anuncio de, yo qué sé, de camisetes, de en, en, camisetes heavys. Pues oye, vamos a bombardearlo base de camisetas de anuncios de camisetas heavy y entonces es la siguiente vez que entra al mismo sitio resulta que voy a topar o esa persona va a topar un ciento de anuncios en antes tenía un anuncio de camisetas heavy, otro de de bragas, otro de agencias de viaje y otro de bicicletas. Coño, pues resulta que esta vez entra y los cuatro son de tiendas de de camisetas heavy. de camisetas para Javis. Vea, y entonces como ye, Coño, pues ye porque en ese momento pinchó y entonces es quien recopiló esa información, vendió ella a la gente que que regenta tiendas de camisetes camisetas de Javis. A ver, esto muy básico, imagináis esto a a muy grandísima escala. la información ye ye valor, Mira, yo, al reflexionando, a ver, pues, cuidadín, eh, yo nunca falo de este programa en un jefe de digno, ¿eh? yo no tengo ni puta idea de todas estas cosas, de hecho, eh, yo pensaba que, que por ejemplo, yo, daisos cuenta, pescanceros, de, de que hay gente que tiene un pulseres, ¿eh? que son pulseres también inteligentes, ¿eh? a ver el concepto de inteligencia ya os digo eh, no muchas veces se refiere al, al perdón el término inteligente no muchas veces se refiere al concepto de inteligencia pero bueno oye o bueno la verdad que no está muy claro cuál es el concepto de inteligencia o sea ya que a lo mejor sí que se sí que se refiere a ello bueno pues hay mucha gente que tiene estos pulseres que llamen inteligentes bueno mucha o de alguna gente que les tiene y bueno pues son pulseres que van recoyendo en tiempo real pues pues yo que sé constantes vitales como por ejemplo eh, el pulso eh, eh, también recogen lo que la persona camina eh, según la oscilación más o menos se interpreten que esa oscilación y un paso y son capaces de saber cuántos pasos da la persona al día cuánto distancia recorre normalmente todos esos datos van a van a internet ¿m? y si la persona en cuestión que lo utiliza no tiene un bueno pues no tiene un cuidado un procuro para pa proteger todos esos datos esos datos bueno pues sen, sencillamente si, si van a, a dar algún almacén del Google STI, Pues entonces lo Google ya se queda con ellos y ya trafica ¿eh? o comercia con, con ellos. Bueno, pues cuadro que, que antes ante ayer me parece que fue o ayer, no sé, tuve con, con una persona que, que decía que eso, que, que, era, eh, que no era Big Data, que era Small Data. ¿Eh? el analizar estas cosas bueno no sé ya pues digo pues quisiera tener aquí conmigo a a Tirol y su hermano para que en vez de explicar en cuál es la diferencia y la y la similitud para mí era todo vida y resulta que me, me encuentro con otro concepto que es y de es, es moldata, que no es lo que yo bueno No pasa nada, no pasa nada. El caso ya que lo he dicho, este programa nunca no de digno. Si os interesan estos temas, pues buscáis en otro lado. Seguro que, seguro que hay que hay poscas por ahí a montones que, que falen de estos de estos asuntos del Big Data y del Small y del Data de, de la madre y de, de, de tal... Yo sencillamente me dedico, ya sabéis, en este programa a reflexionar, a reflexionar acerca de, de, de cosas que me llaman la atención. En este caso, pues me llama la, la atención todo esto. Y entonces, como esto ya me da reflexión, yo voy a hacer ahora mismo un, un análisis eh, y un, un símil que, que diréis, madre, este, este rapaza lloró! Dito que si tais, si sois intentos habituales ya sabéis que hay, hay llorado, todavía no hay mucho. ¿eh? Bueno, por pues la cuestión ya que yo estaba, bueno, eh, vamos a empezar por el principio. Hay unos cuantos años, ¿eh? yo fui, bueno, pues dediquéme a, a estudiar magia, ¿eh? más non preste no hice no aprendí a hacer a sacar un un conejo de sombrero no eso no intereséme por por la magia la magia con con mayores mules la magia muchos a lo mejor pensaréis que da algo sobrenatural esotérico No, no, no, en absoluto, al final, eh, una de las de conclusiones que saqué de, de mi análisis como estudiante de la magia fue que la magia ya era la cosa más natural del, del mundo, sencillamente revestida, ¿eh? revestida de un cascarón, bueno, pues conformes, eh, hornada, de, de, de todo eso que llamamos esotérico. De ornatos, eh, de ornatos sobrenaturales, pero que al final ya era muy natural. Yo la conclusión que saqué de, de, de intentar aprender de algo de magia, ya que caro de estudiar magia, como si yo fuera... Hay gente que estudia magia de verdad, ya yo no. Eh, lo que saqué, ya que básicamente mmm, la magia tiene... Bueno, lo primero, la definición de magia, que creo que... No me acuerdo ahora mismo quién la dio. No sé si ya era... Si fue Crowley, si ya fue antes Seguro que fue Nantes, porque bueno, ella como ella esa definición que dice que Mashi el arte de conseguir que, que el cambio eh, suceda eh, en consonancia con la voluntad. y Es decir, básicamente la Mashi manipular el ambiente en tu alrededor Y les personas de manera que los cambios vayan sucediendo según lo que lo que tú quieras, según lo que el mago quiere, quiere hacer. ¿Eh? Para eso que es lo que el mago necesita, información. Si yo quiero manipular a una persona, ¿no? vamos a suponer que yo quisiera manipular a, a alguien, coño, pues lo que tengo que hacer es aprender todo lo posible sobre esa, sobre esa persona. Tener la gran mayoría de datos posibles. ¿eh? Todo lo que yo pueda saber siempre va a ser poco. siempre ¿eh? Voy a querer saber más. Y cuanto más sepan, más fácil será, será manejar. ¿Eh? Está claro, lo, los magos al final ya era eso lo que hacían. que yo lo que faí el que yo lo que faí mismo mente vamos pues a ver el el adivino más cutre del mundo pues el adivino más cutre del mundo lo que lleje un, un buen observador ¿eh? un buen observador que en cuenta se fija en las reacciones de, ¿eh? de la persona que acude se fija en las reacciones a cuenta de esos palabras y bueno pues más o menos sabe decir dirman echando de una manera u otra y dir ajustando la la adivinación la su predicción a lo que la persona quiere sentir básicamente y y eso a ver si tú estás falando con alguien y notas que se pone nervioso cuando saque tú vas sacando muchos temas así como que nunca es la cosa que si los padres que si madres que si el trabajo que si los dolores que si tal y vas viendo las reacciones de la otra persona pues cuando se sorprende, cuando se ve aburrido, cuando notas que, eh, que llama la atención, porque veslo, veslo en el, en el gesto de los huellos, de, de los labios, de sí, pues velo en muchas cosas, y cuando estás y cuando estás de ello y digamos que ya es un profesional de ello, pues más todavía. ¿m? Bueno, pues el, el mago con, con, con malas intenciones, malas intenciones de o con intenciones de, de manejar a otra persona, pues seguramente utiliza utiliza estos Entonces, técnicas y básicamente lo que necesita es información y datos. Cuanto más sepa, más fácil y manejar. Faciendo eh, ese, ese, ¿eh? ese símil, resulta que un, un mago negro, ¿eh? de esos que, que necesitan muchos datos para poder manejar a la gente y para poder que, conseguir que el cambio se produzca en consonancia con la su voluntad, pues seguramente estaría encantado de, de comprar de comprar Big Data de comprar datos de esos eh, claro entonces es en este momento me imagino que la mayoría de la gente está diciendo eso de, joder, bien, menos mal que el anedónico vuelve vuelve a decir que ¿eh? vuelve al redil de, de, de, de, de, de los luditas de los antitecnólogos eso del big data es malo y es terrible no, no, no, no, no quiero decir eso no, en absoluto el, el big data ¿eh? la posibilidad de, de analizar eh, ...pues cantidades y de de datos... ...y obtener unos patrones... ¿eh? ...sacar unas consecuencias de ellos... es maravilloso... es una herramienta una genial... ...no deja de ser... ...tenía que tener, bueno, vuelvo a decirlo... ...tenía que tener aquí los colegas... ...joder, que pan arriba saben mucho de matemáticas... ...como tiene que ser... Eh, ...y voy a decir una cosa que, que, que sé yo... ellos igual piensan que es una barbaridad... Pero que no hay otra cosa que, que, que el uso de la estadística de otra manera. La estadística aumentada, digamos, ¿sí? eh, con la posibilidad de, de manejar muchos más datos. Pero no deja de ser eso, estadística. Eh, no da mal el saber que, que, bueno, pues a través del análisis de, de todos esos datos, el conocer lo mejor, pues, pues tende, eh, estilos de vida, ¿eh? costumbres de, de conducta, Pues que lleven a lo mejor pues, pues a enfermedades. ¿Mm? Eh, a lo mejor resulta que, oye, pues a través del análisis de los big data, de todos esos datos, pues se puede llegar a conclusiones, bueno, pues que, que nos ayuden a vivir, que nos mejoren la vida, eh, que faigan el, el bien, digamos, que ello es que, que lo que pasa. Bueno, pasan dos cosas. Por un lado, a ver, una de callo de arena, digo que ella es maravilloso. Por otro lado, digo que también hay que tener cuidado con la ¿eh? con, con la gente que está tan chotada con el tema de los del Big Data y que se acuerde de una cosa que ya en la estadística cuando no se llamaba Big Data ya se tenía bastante claro, que una cosa son las covariables y otra cosa allí la, la causación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que muchas veces dos, dos variables, digamos que... Cuando crece de la una crece la otra, pero eso no quiere decir que te relaciones. Pues una relación tan tan lujuriana, a ver cómo os explico yo. Por ejemplo, vamos a ver, observación. A mayor número de de iglesias católicas en una ciudad, mayor número de iglesias católicas en una ciudad, mayor índice de criminalidad. Bueno, pues sí, yo una relación muy férrea, ¿eh? y una relación muy férrea y que tiende al uno, me parece que la creo recordar que la, la covarianza esta se, se medía de 0 a 1, pues tiende al uno, y es decir a, a a perfección. Entonces, podríamos decir en un análisis Bueno, pues, simple y directo, es decir, coño, pues mira, va a resultar que el catolicismo eh, y es la causa de la delincuencia. No, <risa> pues resulta que no. Sencillamente, en este caso, pues hay una tercera variable eh, que llega la es que, la que FAE movese a los otros dos. Tanto la variable número de iglesias católicas como la variable eh, criminalidad. Esos dos en realidad no tienen ninguna relación, lo que pasa es que los dos están relacionados con una tercera, una tercera que lleve el, el, el número de la densidad de población y lógicamente a más densidad de población normalmente más ilesias y a más densidad de población normalmente más, más crimen, más delincuencia. Eh, la ilesia y la delincuencia no tienen relación. ¿Mm? Aunque tengan esa esa correlación casi tan perfecta, casi de boom, ¿eh? resulta que no tienen no más relacionadas, van relacionadas con una tercera que resulta que ella es la que está haciendo fórmula dos. Por eso digo yo que también cuidadín, ¿eh? cuidadín con, con los con los con el análisis de los bidata esto que, que igual está está pasando a veces o a veces pasa cosas para arriba. me ha que a ver, la mayoría de los que se dedican a esto, por lo visto tienen conocimientos matemáticos, o sea que a lo mejor esto ya lo ya lo tienen en cuenta. Pero bueno, otra cosa, otra otra cuestión que también decía la semana pasada, que ya la fuente de que la mayoría de las nuevas tecnologías te eh, están siendo mal utilizadas o están siendo utilizadas para con propósitos bueno, pues bastante bastardos y que acaban siendo malignos. y la y, y precisamente una una variable ¿eh? que y el dinero les perras porque vosotros diréis oye eh, o a lo mejor no sé o a lo mejor nunca nunca pensasteis en ello nunca pensasteis por qué por ejemplo ya que estábamos hablando de Google vamos a seguir hablando del, del Google esa eh, nunca pensasteis eh, oye cómo y eh, que resulta que que tengo aquí un, una empresa Que me da el, el correo electrónico gratis. Yo no tengo que pagar nada. Que me da eh, eh, el almacenamiento de datos en la nube gratis. No tengo que pagar nada. ¿Cómo ye que puedo en el teléfono pequeñuco. Una aplicación que me permite mandar mensajes de papo. ¿eh? De balde sin pagar nada a un montón de gente. A toda la gente que quiero. Meca. Oye, dámelo gratis, qué guay, gratis, <risa> bueno, de algún beneficio sacarán, ¿no? Supongo que sí, pues sí, claro que sí, saquen el beneficio ¿eh? de, de comerciar con los dos datos, de comerciar con toda esa información que, que generes, ¿eh? toda esa información va al dinero, ¿por qué va al dinero?, diréis vosotros, que, que, que importa, ¿eh? que importa una empresa, ¿eh? el mensaje que mando yo, o, o, lo que me gusta lo me de, o lo que me deja de gustar. Pues sí, vale mucho dinero, porque no vale mucho dinero, eh, pues eso, el, el gusto que tengas tú, ¿eh? el anuncio que, que pinches tú. No, igual eso no vale mucho dinero. Pero cuando resulta que hay millones de, de personas que están generando datos. ¿eh? que hay una sola empresa que está recogiendo todos esos datos y está comerciando con ellos ya no llega uno ya son billones lo que llega un céntimo si son billones de céntimos va ¿eh? empieza a ser empieza a ser una cantidad importante eh, daí vos cuenta o, o qué sé si yo igual soy yo porque soy extremadamente paranoico casi mira eso hay mucho que no añado añadido ninguna a Eh, a, la, a la miol de apellidos casi de casi de notario. ¿Mm? Soy el anedónico, miserable, bufénico, fotofóbico, hiperacúsico. Ya de alguna vez dije, tenía que añadir lo de incoherente tal, eh, a fe no lo añadí, pero bueno, en realidad lo que más tenía que añadir era el de paranoico, porque un, eh, soy bastante paranoico, eh. soy extremadamente paranoico. Y, y, y una cosa muy importante... Hay mucha gente que esto no se percancia pero las enfermedades mentales se llaman menores, es que llaman trastornos de ansiedad que en antes se llamaban neurosis, se llaman mayores, les que en antes se llamaban psicosis, y hoy llamamos, bueno pues trastornos mentales. Todo esto tiene una cosa y que ya que no son susceptibles de razonamiento, ¿hombre hay una diferencia entre entre les les enfermedades estés más potentes y les que este neurosis el de la neurosis sí, sí, sabe que ya es ridícula pero por mucho que razones no, no pero, joder yo que sé, pues, pues a, un, a un obsesivo que, que ya es incapaz de, de pisar las rayas entre las baldoses pero no pasa nada joder, písales, hombre, písales que no pasa nada y él te podrá decir, joder ya sé yo que no pasa nada, hostia pero joder, soy incapaz ...o uno que tenga fobia... A, ...a qué sé yo... ...pues pues, a les agulle... ...si no quiera ir a sacar sangre... ...pues por mucho que te expliquen que... ...joder, porque no pasa nada... ...que yo un pinchazín que no sé... ...hostia, vale, bien, ya lo sé, pero da igual... ...yo no quiero que me den ese pinchazín. ...bueno, que no lle... ...que no lle susceptible... ...bueno, pues la de razonamiento... ...pues la mía paranoia tampoco lle es susceptible de... ...de razonamiento, lo que pasa... Que, que no vos penséis que, que yo pienso que, ¿eh? que, que te ha equivocado, como eso es la neurosis, lo mío ya es más, más grave. Bueno, me, me, mismamente por estar diciendo esto, y entonces sí que entiendo que a veces, a lo mejor, soy paranoico en exceso. Siempre sí, sélo sí, perfectamente que a veces soy paranoico en exceso, pero bueno, mmm, así nada, cuéstame, cuéstame eh, salir, salir de ello. Pero bueno, lo que pues decía eh, yo como soy paranoico pienso eso pues que pueden usarlo ¿sabe Dios para qué a lo mejor para cosas malas ¿eh? a lo mejor más lo están utilizando para eso pues pa ponerme el anuncio de ¿eh? de, de, de, de, de camisetas heavies o de refrescos de naranja ¿m? porque ya es lo que más pincho y entonces me supone que ya es lo que lo que a mí me lo que a mí me gusta sí pero A mi dame miedo pensar que te han recopilando mis datos. Da mi miedo pensar, ahora otra vez, desde la mentalidad del mago, del que sabe de magia, da un miedo terrible pensar que tengan dos, que puedan facerse con todos esos datos. Porque la información y poder. Y si tienen todo eso, pues algún día a lo mejor van poder usarlo. Van poder usarlo para... Para saber Dios qué, para todo, para cualquier cosa. No sé, pescancia, por ejemplo, de que si tenéis, yo, vosotros, yo que sé, cualquiera, ¿eh? tiene un teléfono con listo de esos. ¿eh? Y, y en el teléfono cool listo tiene, qué sé yo, 10 GPS. Eh, pss, cuidadín, en el en el chat. Eh, el hecho de ser paranoico no significa que no te persigan, <ríe> Hombre, pues claro, lo que pasa es que el paranoico persigue nos y, y, y estamos todo el día preocupados porque nos persigue, <ríe> y eso, lo que pasa es que el que no es paranoico persigue lo igual, pero eh, no, no le preocupa. ¿eh? preocupaste que lo collan... ¿Eh? ...el día que lo collan seguro que ya... ...que ya preocupa más... <risa> ...sí la verdad que... ...que sí que, que ya eso... Eh, ...pues por eso precisamente... Por, por, ...porque yo a lo mejor... ...sí que... Eh, ...sí que tengo ese miedo de que me persigan... ...por eso a lo mejor... ...pues eso, no tengo ese teléfono... Que, ...que ya tan extremadamente útil... ...por ejemplo como que tiene el... ...el rollo ese del GPS... ...del localizador... A mí vendíamelo una vez, en, sin saber, la persona que me lo vendía, eh, vendía les bondáis de tener el, el localizador ese, y, y, y vendíamelo como, joder, como si fuera lo más maravilloso del mundo, sin saber que a mí estaba aterrándome, según me lo decía. Y decía, mira, tú tienes esto, estoy yo era un paisano retirado ya, ¿sí? pues ya no retirado yo, para el un mocín, ya no soy un mocín, pero bueno, y era el, el retirado de la IBM, también es verdad, y era el que estaba intentando convencer a mí de las bondades, de las novedades tecnológicas, y decía eso de tan maravilloso, y que esto, tú lo encima, lléveslo contigo, y saben, Cualquiera sabe en cualquier momento dónde estás. Tú si tienes un accidente, ya me sale al 112 y, y por la señal del tal ¿eh? te localizan saben dónde estás. Claro, yo pensaba, para mí, digo, este pero eso pa' bien y para mal. O sea, en cualquier momento, quien quiera localizarme, ¿eh? yo qué sé, pues vos la, la madera quiere detenerme, por lo que sea ya. ¿Eh? Sencillamente, porque hay un cambio de régimen Y entonces entienden que todos los que de alguna vez nos manifestamos A favor de, ¿eh? de la libertad individual Pues hay que exterminarnos Oye, pues si tengo un coso de esos Pues enseguida saben dónde estoy Claro, mucha gente me dice eso Ojo, yo no tengo nada que ocultar ¿eh? No lo tienes que ocultar ahora, ¿oíste? Como si no, yo qué sé Mismamente los que es un poco viejos Y tengáis vivido los 80 Pues... Alcordarismo vos pues, que en aquel tiempo se decían cosas y incluso salían cosas por la tele que supondrían detención. Es decir, que las cosas pueden cambiar. ¿eh? Supongo que si hoy eh, de alguna televisión programase cosas como las que salían en la bola de cristal y era un programa paneños, pues detendrían rápidamente si programador y ¿eh? de televisión y, y lo meterían entre reyes y tal. Bueno, pues... Quiere decir que las cosas pueden cambiar muy, muy deprisa, ¿eh? muy deprisa. Y entonces, precisamente porque pueden cambiar tan deprisa, a lo mejor no es tan buena idea, ni tan maravilloso que, que lo sepan todo o que puedan saberlo todo en cualquier momento. Estoy un poco como eso que digo yo muchas veces, les heis, les yéis no están fechas necesariamente para cumplirse, están fechas para pausales cuando fue falta. ¿eh? Eh, si yo quiero... tocar los huevos o detener tener y ¿eh? si que por algún motivo me cae mal, pues puedo tirar seguramente de un montón de yeis. allí es que lo prohíben casi todo. ¿eh? Y a eso de la, eso de la, de la moza a la que multaron por comer una manzana pelacay, calle está prohibido comer pelacay. ¿eh? El huevo no se puede comer pelacay. ¿Qué pasa? Que, que nadie va a aplicar eso. Pero bueno, existe. Y si quieren tocar los huevos de alguna persona, pues toquen y los, eh, sin problema ningún, toquen y los, toquen y, los toquen y los huevos. ¿Mm? Bueno, pues eh, yo en aquel momento, ¿eh? cuando cuando el paisano me decía eso, yo estaba aterrado, ¿eh? estaba aterrado. Y por lo visto todavía, y, y, y no fue muchos años, y por lo visto todavía estaba en brague la cosa, ahora mismo, contábame también, hay poco tiempo, un amigo, el, el, el teléfono listo, si ¿sí tienes si tienes activado el, el, el GPS y pues adivina dónde trabajes. ¿eh? No hay que lo adivine a ver, que lo que pasa es que llegue el list joder, pues resulta que, que este y todos los días sale a tal hora, ¿eh? a las 7 de la mañana sale de tal ubicación. Y, y va a tal otra ubicación de lunes a viernes pero el sábado y el domingo no va pero sin embargo sí si que está en esta otra ubicación está más tiempo coño ya sé dónde vive coño ya sé dónde trabaja ¿Eh? qué más ¿Y nada más eh, la ubicación esta con qué se con qué se eh, corresponde meca Pues con, con Cachigalines Sociedad Anónima. Hostia, pues mira, ya sé en qué trabaja este hombre. Trabaja en Cachigalines Sociedad Anónima. Y vive en tal otro sitio. Vamos a mirar la ubicación de este otro sitio. Mejor, hay un edificio eh, viejo, feo. Eh, no tiene ni un ascensor. Entonces, Trabaja en Cachigalines S.A. pero debe trabajar en algún puesto muy básico, no debe ser directivo. Omega, no, resulta que la ubicación del, del sitio este en el que todos los días, ¿eh? resulta que está desde las 8 de la tarde hasta las 7 de la mañana y que resulta que ¿eh? los sábados los domingos está más tiempo, ¿eh?, que va a ser la su so casa ¿eh? y resulta que yo una casa lujosa recién construida tal Hostia, pues este va a ser ¿eh? va a tener un cargo curioso ahí en calle S.A. ¿Ves lo fácil que llegué ¿eh? lo fácil que llegué para esos aparatinos saben enseguida seguida saben cualquiera que tenga una pues, un perfil en una red social pues comprobalo eh, yo tengo uno <risa> yo, tengo, yo soy el primero que, que lo tiene ¿eh? Por eso os digo que, que a ver Que sencillamente digamos que la diferencia en, Entre el mio caso y el caso de los que tengan el teléfono Y, esto, y unos tendrán el, el GPS activado Otros desactivado La diferencia no es no cualita, cual, eh, cualitativa Y en tu caso cuantitativa Yo dejo un rastro de Dios Lo que pasa es que otros de esos rastros de la de Dios le bajo la décima potencia al respecto del que, del que dejamos nosotros ¿eh? o del que deja la persona que prácticamente no tiene presencia, presencia digital. Cualquiera que tenga, yo que sé, pues si alguno de vosotros tiene el, el Facebook, un Facebook de esos, pues sencillamente coche ¿eh? y revisáis, y revisáis... yo que sé, pues la, la actividad reciente. Y resulta que rebominando un poco, ya es bastante fácil sacar, pues, eso, los gustos de una, de una persona, eh, las tendencias, incluso a través de, de algún comentario, de, de algún eh, de alguna cosa que comente por ahí o de alguna cosa que manifieste, pues, incluso la, la su ideología, ¿eh? sí. sí sí así de fácil y e incluso en caso de de personas que no son muy daes a poner muchas cosas o tal con cuatro o cinco veces que pongan alguna cosa eh, que den al me gusta eh, sí, con cuatro o cinco veces ya son abondes como para como para poder hacer un un perfil Sí, en serio, en serio, probáis si queréis, ¿eh? tenéis algunos, si tenéis alguno, si tenéis alguna de alguna cosa de ese, si no la tenéis, mejor, ¿oíste? ¿Qué más? Y nada más, voy a, voy a ser todavía más malu. El, el mero fecho de, de, de, de montaje macetu la cagaste, la cagaste porque porque el mero fecho de que te hayas ahora mismo tíos, en, el, en el chat de Radio Cuca, eh, sintiendo el anedónico miserable, seguro que está aportando un mogollón de datos al, al madero, ¿eh? Que, que seguro que no te ha metido pero seguro que está por ahí está, está fisgando y, y apuntándolo todo ¿eh? para que, pa que veáis para que veáis y luego otra cosa muy interesante porque de, yo que sé de alguno puede decir pues si coño y, y aunque el mio teléfono todos los teléfonos tienen el, el GPS y ese el localizado yo apago y ya está y como sabéis que está que apagado coño porque lo apague yo y A ver, también una una cosa importante para pescanse ahí ahora mismo por pensar de que esto no y como antes que que idaves a un interruptor físico, Y cortaves una relación física, incluso arrancaves un cable si queríes ...ahora sí, tú estás diciendo ya el teléfono, teléfono, apaga el GPS... ...y a lo mejor el telefonuco sí, sí... ...salta ahí una imagen ¿eh? del, del coso apagado... ...y, ¿qué quiere decir eso? ...y vosotros ¿eh? podéis decir... ...joder, manedónico, ya te va... Vaya, ...vaya paranoia que tienes encima, tío... ...oye, hay poco salió el, el escándalo aquel... De, de, ...de las televisiones también inteligentes... que lleven camarina lleven una camarina, no sé para qué la verdad pues la televisión supuestamente lleva para ver cosas ¿eh? cosas cosas y, y y el tema de los drones con cámara pues sí al fin y al cabo porque bueno joder lo, lo, lo Google Maps que ya es tan útil ¿Eh? pero bueno ahí estamos ahí estamos en esa en esa proporción entre comodidad y entre comodidad y, y y no sé privacidad seguridad la seguridad que le llaman el de la privacidad llevo a seguro estar privado llevo a seguro estar controlado pero que si en teatro vaya con control va a la redundancia no sé no sé sabe Dios sabe Dios que será, qué será peor y mayor Pues bueno, que os decía yo el tema ese de, de las camarinas de las televisiones listes y y de los ordenadores portátiles que también tienen camarina y que se prendía se prendía solo, a la gente que estaba delante. Estoy joder, estás ¿eh? que sé yo, mismamente cualquiera puede prender el el ordenador, ¿eh? y ponerse un vídeo porno y machacársela bueno pues a lo mejor resulta que ese ordenador lo graba todo y luego luchan también entonces dirá pues bueno, que me coño vas a chantajear por, por tener unas eh? imágenes mías machacándomela por, no, por, por regálales por ahí que ya ves tú qué problema tengo yo con machacámela pero otros igual dicen mega mega ay dios mío unas imágenes mías machacándomela no no no quiero que tal y, y ala pero bueno que, que eso que, que me entendés lo que quiero decir no que joder Que cuidadín, que, que todas estas cosas son maravillosas. ¿eh? El, el análisis ese de los datos a gran escala. Sobre todo, a ver, a mí las aplicaciones médicas que, que puedo tener. Joder, pues de verdad que me dejen, me dejen flipado. ¿eh? Me encanta. No sé, no sé cómo decirlo eh, de otra manera. Y, y es algo que me fascina. Pero claro, precisamente eh, también soy muy consciente. Eh, muy muy consciente de, de que bueno de que por utilizarse mal eh, por utilizarse extremadamente extremadamente mal bueno supongo que iría a mal 好累好累 Sigue sintiendo Radio Cuca, sigue sintiendo la radio del queso de un kilo, sigue sintiendo la radio libre de un en el 107.3, la frecuencia modulada o a través del www.radiocuca.org. O a lo mejor resulta que descargaste esto de este concreto de archivo.org, pero hay mucha gente que en la radio que los podcast metelos en en el iBox. E eh, sí, yo no los meto en el iBox, e precisamente. Bueno, por pues una cosa parecía esta, Dame la sensación de que ye... Más, más seguro meterlo en esto que está metido el, en esto del archivo, creo ¿no? que está la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, un sitio mucho más seguro, hombre, por Dios, ¿dónde vamos a parar? Que hay seguro que no hay los, los intereses eh, económicos estos, ¿eh? ¿Eh? seguro que que todos los intereses económicos estos que faen que, que bueno, que todo el análisis estos de los, de los grandes datos, para lo que sellan se ya para conseguir beneficio, comerciando con ellos, un beneficio meramente económico, más allá del bienestar que podían causar a las personas, ¿eh? Supongo que supongo no sé que porque la mayoría de algunos científicos así vale tienes razón tienes razón no es del cu las tecnologías pueden tener la la so cara buena pero porque qué je, que eh, la mayoría de los veces usen cosas males. bueno pues seguramente porque las cosas males dan perres y las cosas buenas no Y por el motivo que sea les las personas prefieren hacer cosas males a cambio de perros. Aún es pocas personas. Eh, las personas que no tienen esa necesidad normalmente bueno pues morran de fame y no tienen no tienen ocasión de hacer de, de esos bienes. Mira, pregúntame, pregúntame, Maceto, y el tema de los dones con cámara. Joder, pues los dones con cámara pueden ser una maravilla. Si, si los dones con cámara se utilizan para... Eh, para mismamente en un sitio que hay un desastre natural, para poder localizar supervivientes, ¿eh? para pa poder precisar bien dónde están, cómo llegar y demás, joder, y una posada, que ya lo que pasa, que la mayoría de las veces no, más no se sepa eso, es un de perres. eso cuesta perres <ríe> lo interesante yo usarlos para de alguna cosa que de perres qué sé yo no se me ocurre ahora un un uso económico de, de los dones con cámara pero pues pues sí a lo mejor sencillamente el hecho de recopilar información que, eh, que después pueda ser utilizada, puede ser, puede ser vendida de alguna de alguna manera. cierto que lo de antes con el cantar fue fue una, una pifia que no va, oye, no podía pasar una nedonia sin pifia anedonia tiene que tener esos, esos pifias vale siempre sí como ¿eh? una anedonia sin pifias no lleva a ninguna parte Y bueno, ahora voy a poner otro cantar, voy a poner otro cantar, pero además este, este cantar que yo quiero dedicarlo. Resulta que el, el mi amigo el Raposo ¿eh? dedicóme uno en el, el, el, el, el, el su, el su último programa. Un cantar que según él, un cantar en, en, en gallego, en lengua galega, que según él trae recuerdos de, de la infancia y tal. Hostia, pues es he picantón, es ¿eh? <risa> picantón el cantar. que falaba duno que andaba por ahí con el carajo tesoro y que hacía ben, porque en el show carajo no mandaba ninguen sí oye púses eso como como como una declaración de de de apología del individuo y de la voluntad individual en el show non no me manda ninguen mando eu Solo eu Oye, prestóme por cierto, Raposo, si sientes esto, pues tuve pues un montón en el cantar. Y, y, y bueno, una cocina Ahora ya acabé con las nuevas tecnologías. ¿eh? Perdona, ¿eh? perdona ya ya terminé con todo el rollo de, les, de las nuevas tecnologías. Ahora ahora ya estoy aquí un poquitín más en plan desenfadado. Y entonces lo que voy a hacer va a ser devolver el... de volver en la dedicatoria, eh? devolvi la dedicatoria al reposo y además, bueno, con todo el do mundo. A ver, el reposo desde come una canción en en gallego, En lingua galega y eu vou dedicarlle unha que nunta, bueno, a ver, eu penso que eu penso que eso mesmo que el me puxo, non era galego ni que hostias, portugués. Portugués de Galicia, vale, portugués de Galicia, pero nada de de galego ni hostias, portugués. Pois ou vou o a o a canción tamén que se disera que tan galego, pois al mellor, bueno, pues pues científicamente ou filolóxicamente non se hai mentira. que é el que pasa, que xente de da parte de Asturias onde de se fala esto, pues al mellor, a dalgús non lle sentaba ben. Outros, pois seguramente lles dará un poqueño inigual. Eh, tamémos de este é a en mi verdade lingua materna. Os meu bueno, materna, no sé si el nome porque a mi mamá no no fala no fala nesta lingua. Que pasa? Eh, perfectamente. Mi mamá solo fala castellano, Castellano, pero pero ben, pero entende perfectamente esta outra. Que pasa? Que eu sempre lles contei na aos meus bolos, Esta lingua, esta fala escolku esquiteña sempre as meus bolos, sobre todo o meu bolo. Mi abola digamos que que son onde dê. mi avó aprendeu castellano. y e penso que cuando quando era pequeno, él ya falaba falaba castellano casi sempre. El que pasa é que con muitas eh muito vocápolar expresión, muitas muitas formas que eran desta outra desta outra lingua pero o meu bolo penso que nunca nunca non chegou a falar castellano non sei se nunca aprendeu el castellano del todo él sempre sempre utilizaba moitas expresións e moitas formas desta lingua e facíalle falta pouco para para sencillamente transformar el show el eso o registro lingüístico como puede ser a falar esta língua en al 100%. Y esta esta é verdadeiramente a miña a miña a miña no, que sabéis o que pasa, que tú pensando en el cantar que me que me puxo el el raposo y ese convierte en gallego más normativo pues el salme el o acusa que que nun decimos en Asturies en el meu pueblo nun dicen el diminutivo ese niña non lo hay y bueno tanto rollo tanto rollo sencillamente para para decir raposo eu tamén modo modo de cachebuwa y como está sempre con el tema de que sí vale que que Asturias é unha maravilla, pero que tú tamén te tes acordanzas moi guapas dos teus tempos esos nenos en en quando quando en madre, cuando vivies en en Galicia, na Galicia. Bueno, pois eu vou poñerte unha que lo dicho, non podo decir que tea en en galego. non vai a ser que esta xente que la que escribiu, estas persoas que escribieron pois se molesten, Pero si podo decir que están por En portugués estas Asturias e el que se moleste pode perfectamente aguantarse. Ver, el que se pica come allos, non ye así? Ao que se te Ala, a ver se tou boa. ni más que tú, ni me el mejor. Solo quiero que la gente pueda oír las paranoias que vamos ver, estos dos y yo. ¿Por qué te empeñas en competir? Sacarnos fallos por cualquier yao Que sin un canto, que sin un toco Alanero, ¡Bella carallo! Calla vos tampoco y pensa en disfrutar Los arrebatos que nos dan A estos dos y a mí Es incapaz de imaginar tocar en paz con amistad, juntar sus horas y disfrutar con dos amigos, una caridad, grabar y oír a tu ausencia, a soñar. Que geniegas, me doy. La piedad siente, que se sincero de verdad. God's not shaming Pues sigues sigue aquí en Anadonia? seguimos sintiendo la Radio Cuca, Radio Cucaracha, la Radio Libre Duvio. Oye, otra pifia, justo tiene que venir el silencio de la <tose> música de fondo. Sí, sí, no, ahora sí, empieza lo burro. Joder. Cuando tenía que sonar, no sonaba. Y ala, después, ahora venga, pim, pam, pam, aquí tambores. Joder. Aí, teu, bueno, bandas que sentisteis foron los armós de orba seca, eh? a banda que que tocou na caridad no occidente de Asturias. Lego tocou porque que eu sepa a muitos anos já que que non que fan nada. Eu daré al que fora por fermo cos seus dous discos. vou dicir como se titulan, porque al mellor algún algún algún tenlos, eh? Y, y pasmos, eh, Enternoo el varal, se llamaba el el primero que sacaron y argemos el varal, se se llamaba el segundo, Nunca, ni ni ni en el YouTube ni ni en el, el, el, la mula para descargar ni en, en ningún sitio, eh. estos son dos que nada más teño teño esta y gracias ¿eh? Eh, en Raposo, deba dedicado, o sea, ya que espero que te prestaré. Y vamos a ir, vamos a ir ya terminando este este programa eh, para esta semana, esta noche. Este programa que deba ser de, de, de Masha y, y Big Data, y acabó siendo básicamente de Big Data, pero bueno, por lo menos deseé eh, ese toque. De eso que me, que me sigue llamando tanto la atención, de cómo la masa era básicamente el hacer que el cambio eh, sucediera en concordancia con la voluntad, y para eso lo que hacía falta y era recopilar muchos datos, tener mucha información de las personas. Hoy en día, las personas estamos regalando la nuestra información, regalándola. ¿eh? Hay otros que están comerciando y están, están sacando perres. ¿eh? ...a cuanta sola no es información... Eh, ...muchos podrán decir que eso no es malo... Que, ...que si quieren comerciar con esa información... ...que comercien con ella... ...pero a mí atérrame el saber que la información ya está ahí... ¿eh? ...que no puedes que no puedes borrarla, que no puedes recuperarla... ...y que sí, que a lo mejor resulta que, que hoy... ...que ahora mismo están usándola nada más... ...para sacar perres eh, eh, con, con el comercio de ella... pero que en algún momento pulsase para pa hacerte daño, ¿eh? o para hacernos daño, mejor dicho. Y eso lo que realmente me aterra, me aterra me aterra muchísimo. Desmontaje en el chat. Hay 50 o 100 años, el Big Data sonaría magia, así que cumpliste. Bueno, anda, pues alegro, me alegro, me alegro me mucho. ¿eh? colegas eh, si suena este eh, es notas de fondo y que esto va, va acabando ya vale no quiero marchar sin eh, dar las gracias otra vez al a, a Super técnico ángel eh, al pistolero maniego eh, que si se niega el poco porque me echo un habito y no empieza el programa eh, un saludo especial para montaje eh, que es la primera noche y que se me mete que se me mete en el chat O otro, por supuesto, más maceto, que ya llega la, la Nueche noche, que se me mete en echar mi, mi lenta Un saludo especial para la Navasigú, que últimamente ya me he dicho que está poniendo al día con, con la nedonia. Y bueno, por supuesto, para pa todos los demás que me eh, están por ahí Un saludo para todos los y tal Un saludo para pa el de la pola, el de la pola, ese está, me he caído con la mar, ese, ese no falla, eh Y joder, pues un saludo para todos los demás Eh, para la, mi amiga del otro lado de la mar para pa, pa todos, hombre, para todos ya sabéis que, que os quiero mucho que os mando un montón de besos, un montón de abrazos para todos y que os deseo sobre todo que, que te es aquí el jueves que viene hombre, que no vos coyen, que no vos que no vos pillen, venga, tal yo y presidentes son y serán por siempre grandes figuras incuestionables ante quienes hay que doblar al espinazo dar taconazo, besar su mano su sable que Dios les salve por eso nunca conviene olvidarse de nadie ni hacer memoria,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 Se pone en marcha la misma manivela que mueve el engranaje y en estaciones de, de lunes a, lunes, a viernes, viernes, domingos y festivos. Tiempo te queda para verlas venir a intentar discernir entre tanta morralla que allá les vale de cuentos chinos y embuses oficiales. Punto, punto final y mucho cuidadito con hacer recordar quién fuera el del del anciano general. Porque ya da igual, porque hoy lo no